Muy señores, señores, me da mucho gusto que estén escuchando, algunos escucharán por primera vez este segmento y quiero dejarlo bien claro y quiero, esto va a ser lo más importante del segmento para los que por primera vez lo escuchan, A ver maestra. este segmento, no, yo no soy machista, ni odio a las mujeres, ni estoy en contra de las mujeres y no me salgan con la estupidez de que ¿a poco tú no tienes una mamá? al poco tú no naciste de una mujer a poco este, tú te dejaron caer de chiquito eres gay o sea todas estas cosas no tienen ni siquiera nada de fundamento para venir a, a debatir lo que yo vengo a hablar aquí y lo único que yo quiero decirles otra vez para los que me escuchan por primera vez y que se van a escuchar eh, esto, ningún locutor en la historia les había dicho las cosas como son de frente sobre las mujeres señores, la mujer no es perfecta la mujer, desde que ustedes dijeron que ser un ser humano, no es la mejor creación. El, el, la mujer no es lo máximo. No hay que matarse, ni hay que quitarse la vida por una mujer. No, la mujer es un ser humano tan lindo como lo es el, el, el hombre. El, el ser humano, la mujer, la mujer ser humano es tan importante para el mundo como lo es el hombre. El hombre no es más que la mujer Ni la mujer es más que el hombre Pero recuerda, en una compañía En un país Nadie es más que nadie, pero alguien lleva la rienda ¿No? En la Biblia está Que el hombre Es quien debe de tener ese, Esa personalidad Para llevar a cabo una relación Y vean, lo que estoy diciendo Al contrario, es algo favorable Para una mujer, Qué bonito que una mujer Tenga una relación y de un lado Tenga a un hombre No a un patán, no porque tiene un buen carro, que porque le da dinero, que porque le da esto. Los hombres que se ganan a mujeres con carros, con dinero, son por lo regular los que no las quieren a ustedes. Las quieren por lujo, por tenerlas ahí. Entonces, cuando yo les digo, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, yo creo que deja bien establecido cuál es mi manera de pensar. Cuando yo les digo que en una compañía hay un presidente... El, eh, donde ustedes están trabajando en el campo hay un manager eh, donde ustedes están trabajando es más, ustedes son muy buenos para cortar fresa eh, agarrar la nuez eh, en la construcción son muy buenos para clavar, pero puede ser que sea el que el mayordomo o el manager o el supervisor no sepa hacer eso eso quiere decir que el trabajo que él tiene es importante como el que tú tienes ni tú eres más que él, ni él más que tú pero hay alguien que lleva la orden ahora, en el hogar debe ser igual Si tú eres un hombre que estás decidiendo casarte, tienes que tener en mente que tienes que tener la personalidad para el día de mañana que un güey se meta a robar, decir, ¡Hey, fuera de aquí! Yo doy la vida por mi vieja y mis hijos. No un brody que diga, mi amor, sal tú. O al caso, me pregunta, es para ustedes. Sí, yo que sé que algunos aquí, yo sé que algunos aquí es, ¿Ya oíste el sonido, babe? Yes. ¿You, you, you wanna call 99? No, o sea, no, no, no, no, qui no, no quieres, tú no quieres ser ese hombre que está pintado en la casa que la mujer termina mandando, ese hombre que los hijos ven y, el y los hijos dicen, yo, con brothers, yo conozco mujeres, me han llamado mujeres, conozco amigas, conozco muchachas que dicen, Doggy, la verdad, mi papá es muy inmenso, se deja mandar por mi mamá y me desespero porque yo no puedo decir nada porque soy la hija. Pero estoy cansada de que a mi papá, a mi mamá lo trate así. Véanlo, Brodis. El ejemplo que dan ustedes, dejando el mando a la mujer, dejando que los manden, que los manipulen y todo esto, lo que están haciendo ustedes es generando una falta de personalidad en sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes son la imagen del hijo. Recuerden, salen sobrando las palabras a la hora de educar a alguien cuando tú lo puedes educar con el ejemplo. Y no vayamos tan lejos, la mayoría de los papás de nosotros, de nosotros, son de pocas palabras, la mayoría, piensen en sus padres, sus abuelos, eran gente de pocas palabras, la mayoría, y por qué salimos la, una generación tan respetuosa, tan trabajadora, ¿por qué? Porque nos lo dejaban ver con el ejemplo, ahora hay papás que ya se quieren hacer el amigo del hijo, Que ya denle su libertad y que ya denle su, su privacidad. Ya tiene sus cuartos con candados chiquillos de 10, 11 años, 13 años. No, oh, no, no, eso no puede Desde ser. Desde ahí ya te están manipulando de manera indirecta. ¿Por qué? Porque si el brody viene y dice, hey, a mí no me gusta. Y viene la esposa, déjalo. ¿Qué hace? Ah, sí, está bien, mi amor. ese tipo de personalidades se acabaron o se están acabando. Por eso yo vengo a rescatar esa parte que no te hace ser malo, que te hace ser hombre, la esencia del hombre. No eres más que la mujer, no eres más que nadie, simplemente es tú, tu, tu tu parte que te toca. Ahora, la mujer es la reina de la casa, debería ser, porque imagino escogiste una reina. Debería ser esa mujer que si no trabaja, debería ser la mujer que atiende su hogar. Si no trabaja, deberías de llegar a tu casa y encontrar todo limpio, todo aseado, tus hijos bien bañados la ropa lavadita porque ya les dije la lavadora es la que lava aquí ya tenemos años diciendo que la lavadora es la que lava porque muchos los están haciendo tontos a ustedes diciéndoles, es que la lavadora estoy es que ay, tengo tanta ropa que lavar, y ¿saben qué? no quiero decir que es fácil echar la ropa a la lavadora, es bien difícil echar la ropa a la lavadora de <risa> eh, verdad que no cualquiera lo hace, tienen que tener eso en mente, es uf, cuidado, cu cuidado con la espalda ¿eh? no se vayan a fregar la espalda Ajá. también Nada más quiero que tengan eso en mente, brothers, ¿ok? Quiero que lo tengan eso en mente, que ustedes sepan que no, les, no los quien para cuando lleguen a casa, lo menos que tengan que hacer es el que hacer que le correspondía a ella. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si una mujer, llegas tú del trabajo, ella no trabaja, es ama de casa. Debería de tener su trabajo listo Porque tú ya fuiste y saliste de la casa A hacer tu trabajo, tu chamba Imagínate que trabajas en la construcción Y tienes que, eh, por ejemplo Eres charroquero, como dice, ¿no? Al caso llega tu mujer A ayudarte Al caso llega tu mujer y te dice, mi amor Yo voy a poner el charrock aquí, yo te voy a ayudar No, y ni dejarías que lo hiciera Porque ahí no le corresponde estar. Pero ellas, ¿qué hacen? Simplemente Lavar o fregar lavar ropa y a ti te la pintan como si lavaran ropa para el ejército, como para pa mil personas, ¿no? Brody, a veces que son familia de cuatro, de cinco, qué sé yo, y a veces hay ocasiones donde los niños ya están en la escuela, ahorita vivimos tiempos diferentes, pero ¿cuántas veces te dijeron, ay, es que los niños, que no sé qué, los niños se van a la escuela como cinco horas, si en cinco horas una mujer no aprovechó para hacer ejercicio, hacer de comer y hacer sus tareas, o y no se levanta temprano, ¿de qué tipo de mujer estamos hablando que tienes en la casa, Brody? ¡Cuidado con ¡Bravo! eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hit, hit! ¡Bras ¡Bras si por primera vez escuchas ese segmento, de verdad, vas a aprender mucho. Para muchos es, esto es agresivo, para muchos esto es ser machista, para muchos esto es ser de lo peor. Me han dicho de todo, cobarde, eh, rata... Eh, ah, que, que, a ver, vamos a escuchar una de las cosas que me han dicho por aquí A mí se me hace que a ti se te cae la mano que se me cae la mano Eres un viejo piojo Soy un viejo piojo, ¿qué más? No tuviste mamá, tú también ¿No uh -huh. quieres a tu mamá? Que si no quiero a mi mamá Este, ¿qué, qué, qué más? Es una vergüenza, sos una vergüenza Soy una vergüenza por, Nada más por decirles que tienen que escoger Una buena mujer Y que si ya tienen una mujer en su casa Y no está haciendo lo que le corresponde Tendría que hacerlo ¡Eres un cerdo! Me han dicho que soy un cerdo, claro Exacto. Y los disquealumnos ocupan de tu poco cerebro Para poder pensar ellos porque no pueden, solitos Ocupan de tus estúpidos consejos ¡Qué poca imaginación! Sí, son esos estúpidos que no piensan Porque yo soy, para los que nunca me han escuchado El maestro de muchos Y, y lo digo, ellos me lo pusieron este, este, mod, este nombre Y les voy a decir por qué al inicio yo decía, no, yo no soy maestro ni nada. Me puse a buscar la definición en el diccionario y lo dice en el diccionario. Maestro es alguien que te enseña algo. Y hay muchos brothers que han aprendido conmigo muchas cosas y así de simple, soy maestro. Ahora, si quieren hacer los chistositos y venir a decirme, maestro, maestro, porque esa es su defensa, con eso se van a defender, que, no sean que, tontos. Qué poca imaginación brothers. la de ustedes. Exacto. Que poco cerebro tienen. Entonces, ahí me han dicho de todo. Usted cállese! Sí, ah, también eso. Carreta vacía. Ah, también me ha dicho que soy una carreta eh, vacía. Que eh, te vayas a la madre. Me han mandado hasta allá. Qué bueno. Eh, ¿no? Eres un barbaján. Ah, soy barbaján. Eres un antimigrante eso es lo ah, que eres. También soy antimigrante. O sea, no, no, no, no, no, no, no. Por tal de tapar, la verdad que yo les traigo aquí, soy de todo.